Ahora vamos a hacer una entrevista con Federico Furiase, que es economista del estudio EcoGo. Eh, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por, por atendernos en esta, en esta mañana. Quería charlar con vos de, eh, de todo esto que está pasando, cómo nos impacta en el bolsillo a todos. A vos, a mí, al que nos está escuchando. Eh, cuestiones que tienen que ver con, con traslado a precios, con la inflación, con el tema de cómo impactan en los, en los, en los créditos, sin, eh, de los créditos obviamente inmobiliarios y todo lo que está pasando con la gente que sacó crédito sube, que está mirando ahora si la tasa, si sube, si no sube, cómo impacta, cómo le sube la cuota, eh, todo lo que tiene que ver con, con el impacto de lo que pasó en los últimos días, en el tole-tole del dólar y en la escalada del dólar que terminó ayer con, con, eh, con la cuestión de, del... Eh, Del, de la licitación de Levax que festejaron en el gobierno aunque parece que hay poco para festejar ¿no? ¿qué te parece? Bueno sí principalmente digamos este va a ser un año donde se va a crecer mucho menos de lo que se pensaba y la inflación va a ser bastante más alta eh, es un año donde el dólar se va a mover más que la inflación y los salarios y cuando eso pasa eh, es difícil que el salario le gane a la inflación con lo cual es un año donde el bolsillo del consumidor va a estar muy complicado sí. Fíjate lo que pasó en estos primeros meses eh Entre enero y abril la inflación acumulada estuvo en una zona de 9,5% justamente porque se movieron dólar y tarifas al mismo tiempo mientras el salario estuvo planchado porque recién se estaban negociando las paritarias. Con lo cual, esa es la primera foto de los primeros meses del año. Ahora, ¿qué se viene? Producto de esta suba del dólar fuerte, porque el mercado nos bajó el pulgar en lo que es el financiamiento de, este grado, de esta agenda del gradualismo, vamos a tener un traslado a precios, con lo cual la inflación de mayo eh, y junio van a reflejar parte del traslado a precios en lo que es alimentos, que es como alimentos, los alimentos se exportan ahí el traslado a precios de la suba del dólar es fuerte, bienes de consumo durables, lo que es autos, motos, electrodomésticos, todos esos bienes tienen un alto contenido de bienes que se importan, entonces ahí también el traslado a precios va a ser fuerte, y eso sumarle también el efecto de esta tasa del 40% que se requiere para que los inversores se queden en el NEVAC y no se vayan al dólar, y eso genera también un freno de mano en lo que es el costo de financiamiento de las pymes, una pyme cuando va a sacar un crédito de corto plazo, un descuento de cheque, un adelanto, tiene una tasa de interés muy fuerte, eh, eso frena, digamos, eh, financiamiento de capital de trabajo de una pyme que se quiere, digamos, acumular inventarios, eh, todo lo que es línea de crédito al consumo también se va a complicar porque también son tasas de interés que siguen en alza, como respuesta a esta tasa del 40% de, de las LEVAC, con lo cual la tasa de interés lo que va a tratar es de contener el traslado de precios de la suba del dólar, porque claramente el empresario, ante una demanda que va a estar más debilitada, tiene menor margen para remarcar precios, si no se queda sin vender. Eh, con lo cual es un escenario de mayor inflación y de que encima se enfría la demanda. Eh, para el que está en un crédito UBA, ahí tenés... Hagamos, no, no, hagamos sí. ahí un paréntesis porque, como te decía, es algo que, que, que preocupa y, y bastante, ¿no? Totalmente, digamos. Claramente, en Argentina, cuando el dólar sube de, de, de forma de cimbronazo, eh, genera preocupación porque en Argentina, digamos, el, el, el, el, el ahorro termina siendo siempre en dólar porque siempre, en algún momento, la suba del dólar te licúa los ahorros en pesos. Entonces, el problema es que Argentina todavía... Eh, tiene que lograr salir de, de, de, este, de este problema y eso, digamos, tiene que ver con que no se logró bajar la inflación de una forma sostenida y además que el gobierno tampoco comunicó muy bien de que es costoso bajar la inflación, hay que hacerlo pero eso lleva, es algo más de, de, de, de que se logra eh, simplemente con un cambio de gobierno que, que tiene políticas más afín con el mercado sino que se requiere una coordinación macroeconómica mucho más profunda eh, Para poder ir bajando la inflación de forma gradual y sostenible. Bien, en ese en ese, en ese contexto, digamos, volviendo al tema al tema uva, ¿vos creés, esto, esto impacta en la tasa? Impacta obviamente en algún traslado, que obviamente que no hay traslado directo a la cuota, pero impacta en la inflación, y después el índice que, que, con el que se componen las uvas, tiene un alto, un alto componente de inflación, así que si sube la inflación, obviamente que van a terminar, van a terminar subiendo las cuotas. Exactamente, tenés tres, tres dificultades que impactan en el lugar. Primero el que está en ese proceso entre lo que es que se le autorizó el crédito en pesos pero todavía está esperando por la escritura. De claro, una ahí le sube el precio del departamento de la casa que viene a comprar y se complica todo. Exactamente, ahí la suba fuerte del dólar, te, te saca resto y, y, y tenés las personas que están en el medio donde terminan eh, complicándose. Eh, entonces eso ahí tenés el problema que te genera el movimiento del dólar para los que están entre La aprobación del crédito y esperando por la escritura, digamos. Claro. El, el, el, el tener un dólar flexible que se puede mover rápido y un sistema de crédito hipotecario donde hay un plazo entre dos y tres meses entre la aprobación y la escritura y propiedades fijas en dólares, bueno, es un combo que puede ser muy complicado para, para el, el que pide el, el préstamo hipotecario y este hay que atenderlo de alguna forma porque este es un gobierno cuyo caballito de batalla es desarrollar el crédito hipotecario UBA. Punto dos, la suba del dólar te acelera la inflación con lo cual el que está ya metido en el crédito UBA, bueno, al acelerarse la inflación, la cuota del crédito UBA ajusta por inflación, pero también hay que tener en cuenta que el capital que uno le debe al banco ajusta por inflación. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Claramente, ese pasivo que uno tiene contra el banco también hay que calzarlo con el activo que es la, la propiedad, con lo cual la propiedad también se está valorizando, entonces uno de ese lado también tiende a estar calzado. Los riesgos se dan cuando la suba del dólar, genera una aceleración de la inflación y el salario queda rezagado. Ahí se genera un, un, un cierto cuello de botella eh, en relación a la capacidad de repago de la cuota. Y tercero, tema tasa de interés, que eso ya se vino dando, esta suba de la tasa de interés para contener la presión cambiaria, después se termina trasladando a todas las tasas de interés que financian crédito, crédito al consumo, crédito a empresas y crédito hipotecario, con lo cual, Los bancos ya venían subiendo las tasas de interés, porque además en el segmento UBA tenés un problema de descalce de plazos. Hay mucho crédito hipotecario UBA, pero tenés pocos depósitos en UBA. Entonces los bancos, para tener mayor liquidez, empiezan a, a subir la tasa de interés de los créditos hipotecarios UBA. Para que te des una idea, un crédito UBA que tiene una tasa de 6, 7, 8% más la inflación, por cada 1,5% que sube la tasa del crédito UBA, por ejemplo, si pasa de 6 a 7,5, sí. la cuota te sube eh, mensual mil pesos. Esa es un poquito la sensibilidad entre el aumento de la tasa y la cuota. Pero hay que tener en cuenta que el crédito UBA tiene una tasa fija, digamos, el que ya está en el crédito, y si suben las tasas ahora, no te afecta tu crédito. El que ya está en el crédito solo le afecta la parte de... La inflación, que es la parte variable de tu cuota. Claro, la parte del precio de la uva. El otro le, le, le, le impacta. La uva de tasas te afecta al, al que va a pedir un nuevo crédito respecto a la tasa que había antes. Totalmente. Bueno, Federico, te mando un saludo. Muchas gracias. ¿eh? Muy un ilustrativo. Placer, ¿eh? Un abrazo. Abrazo grande. Hablábamos con Federico Furiace, economista, estudió EcoGo y cómo va a impactar toda esta cuestión de tasa dólar en. Eh, en tu vida, en tu bolsillo En cuestiones que tienen que ver con la compra Y cómo van a aumentar los bienes durables Que tienen componentes importados Como los autos, las motos, y la electrónica Los celulares y demás Y hacíamos un, un capítulo especial Con el tema del impacto eh, en, en la tasa De los créditos de los créditos, de los créditos subas Para el que está sacando Y para el que ya está adentro Bueno, tanda y volvemos con más solo negocios Recuerden, arroba Solo Negocios web, arroba Seba Catalano y nuestra página en internet www.solonegociosweb.com.ar. Ya volvemos.